Con nuestro querido amigo Pablo Broder, ¿cómo te va Pablo? ¿Cómo está Buenos Aires? Buen día. Buenos días, buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente. Ya los estaba extrañando. Sí, nosotros a ti también. ¿Cómo, cómo、eh, estuvieron、acá. esas vacaciones? Muy bien, estuvimos por el sur. Un, una maravilla, no parece la Argentina. ¿Por el Sal, sur, por el sur por argentino? Mapús, ¿sí? Ah, por el sur argentino.、Sí. Ah, mira que bien. Sí, sí, Muy sí bien. estuvimos por el sur argentino. Sí, sí estuvimos、bien. por Bariloche y. Mira vos qué curioso, ¿no? Porque dentro de este panorama global que、eh, la Argentina está atravesando con angustia, estuvimos relativamente cerca de lo que pasa en lo que se llama Villa Mascardi,、uh -huh. donde un grupo de pseudo mapuches, porque parece que son simplemente bandidos que quieren atropellar y quieren medrar y, y quedarse con propiedades. Eh, incendiaron incluso algunos, algunas propiedades de, de gente pacífica que tiene ahí s u h á b i t a、eh, t Pero no, no se siente eso en las cercanías de Bariloche, que es un, un boom turístico, realmente está lleno de gente siempre. Pero de cualquier manera, es un rincón privilegiado que lamentablemente está alterado, afectado, ensuciado. Por este tipo de situaciones, q u esperemos e que en algún momento, dudo cuándo,、eh, puedan tener corto, Jorge. Bien, p e r t o Y en, tu, re, en tu retorno a la, a la realidad porteña, ¿cómo, ¿cómo encontraste Buenos Aires? Bueno, si yo te diría bien, te diría que、eh, estoy mintiendo. No, no, no está nada bien.、Eh, realmente no está nada bien.、Eh, y hay una.、Eh, Por fuera de los aspectos puntuales que ocurren en la Argentina,、eh, uno de los cuales no menores es este ataque de los pseudo mapuches en el sur, pero que te podría decir que es, ya se contaminó la ciudad de <coughs> marchas, piquetes, manifestaciones y acampes. O sea, la ciudad de Buenos Aires ya es un gran camping donde están cortadas líneas de colectivos. Eh, por supuesto, el, el transporte privado, ni, ni que hablar. Después eh, tenemos eh, episodios de violencia inusitada, como por ejemplo el dueño de una fábrica que quiso entrar, estaba en, en conflicto con un sector obrero, quiso entrar con su coche. y r o m p i e r o n 25 monos de la Guardia Pretoriana del Sindicato del Camionero, le rompieron la cara, creo que lo, lo deben haber visto por televisión ustedes, sí, sí. invadieron la s fábrica s、eh, eh, con, un, con un, una muestra de impunidad absoluta. Por fuera de eso, te digo un detalle casi lamentablemente pintoresco, si no fuera por lo dramático. También tuvimos un paro del SOMUS. SOMUS es el sindicato de obreros de, de marítimos, de los marítimos. Eh, también, eh, esto determinó que buena parte de los containers que tenían que entrar a la Argentina o tenían que salir de la Argentina no, no pudieran salir con el, el inconveniente absoluto que esto produce, pero que produjo algo absolutamente simbólico por lo lamentable. Vos sabés que nosotros, así como la fragata Ramí Ramírez, es la, la, la, el buque insignia uruguayo, ¿no? El, hola. Sí, sí, te escucho, estoy escuchando.、Ah, uh -huh. eh, el, eh, el buque insignia argentina es la fragata Libertad que hace el viaje de los guardiamarinas,、eh, guardiamarinas por cinco meses para terminar、uh -huh. su periodo de instrucción en, en la marina. <coughs> Llegó después de cuatro o cinco meses a Buenos Aires, después de parar. Pacíficamente y excepcionalmente bien por t 13, c e puertos del mundo. Pues bien, cuando llega、eh, la, al puerto de Buenos Aires, que lo estaban esperando desde horas antes los familiares de los guardias marinas, que no lo ven hace, te digo, cinco, cuatro o cinco meses, el paro de los obreros del, de marítimos determinó que la fragata Libertad no pudiera atracar en el puerto y estuviera demorada más de medio día. Más de mediodía, con los g u a r d i a marinas arriba del barco, los familiares abajo esperándolos. Este es casi simbólico, no es lo más grave que le pasó a la Argentina, pero como símbolo、eh, es una, un, un detalle que también va de la mano de otro símbolo. <ríe> Ustedes habrán escuchado, Jorge, el conflicto que tuvieron ayer a la noche. Se, Aparentemente se resolvió el conflicto de los obreros de los neumáticos、Ajá. con la patronal. Ayer se resolvió. Después de cinco meses de negociaciones. Pues bien,、eh, este paro, esta, esta huelga, este conflicto con estos obreros, determinó、eh, parates parciales, en muchos casos importantísimos, en las fábricas de automotores, donde、eh, generó también suspensiones. No solo en las propias fábricas, sino vos sabés que la industria automotriz deriva a demanda en un montón de industrias que los, que, que los aprovisionan: vidrios,、eh, tapicería, etc. Esto determinó un problema muy, muy, muy serio que ayer aparentemente、eh, tuvo un final. Pues bien, en este caso, el, en el caso de los sindicatos de automotores,、eh, generó también otro problema. Que es que empezó a haber como una、eh, epidemia que se esparció rápidamente en forma de contagio, robo de ruedas en los autos. O sea, los autos estacionados, de pronto en la calle o en algunas playas de estacionamiento no demasiado vigiladas, tuvieron también, y ustedes quizá lo habrán visto, Eh, robo de ruedas directamente y、eh, se generó un mercado negro de, de neumáticos y de, y de ruedas impresionante.、Eh, en, to en, en, este, en, todo este, en todo este esquema se agregó otro elemento que uno diría, frente a la gravedad de la situación argentina, puede decir que tendría un casi, casi menor nivel de gravedad. Se esparció la toma de colegios. Mis amigos uruguayos pueden pensar que yo estoy hablando en chino. ¿Qué es la toma de colegios? Por distintos motivos, algunos futiles, otros inciertos, los alumnos se、eh, atrincheraron en los colegios e impidieron que entraran autoridades, que entraran el personal de limpieza. Que entraran、eh, los, los alumnos que querían estudiar, y hubo suspensión de clases para 16 colegios en la ciudad de Buenos Aires, en una medida que muchos estiman, Jorge, que es una, una fase más de toda esta inacción que tiene el gobierno, pero fundamentalmente de, de, derivada del enfrentamiento que tienen con las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, que les recuerdo a mis amigos uruguayos. La ciudad de Buenos Aires está gobernada por un partido opositor, por la oposición respecto al gobierno nacional. O en sea, el gobierno nacional están los kissenistas y en la ciudad de Buenos Aires están los que se oponen a los kissenistas. Pues bien, estos c h i c o s en una clara demostración de ilicitud,、eh, tomaron 16 colegios. ¿Eh? Todavía no se t e r m i n ó d de resolver de todo el tema. En una clara demostración de, de delictual. Pero、eh, con el, la quiesencia, en algunos casos hasta oficial, hasta escrita, por ejemplo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que apoyó sus, sus demandas, y otros que verbalmente y otros tácitamente, desde el Gobierno Nacional, apoyando esta iniciativa. Pablo,、sí. necesito, necesito eh, eh, consultarte sobre. ¿Cuáles pueden ser los,、eh, los resultados del viaje que, que hizo Masa a Estados Unidos? Porque no me quedó claro, en definitiva, qué fue a, qué fue a, a, a pedir y qué fue lo que en realidad consiguió. Mira,、eh, lo que consiguió, primero, te quiero te,、eh, redondear esto simplemente: sí, sí. todo este panorama que te estoy marcando. e、eh, s t á graficado en una carta abierta que escribió Mauricio m a c r i el anterior presidente, donde dice que. Lo... Se nos cortó. Se nos fue. Había, había como una interferencia allí permanente en la línea, se nos cortó.、Eh, voy contigo, Andrés,、e、intentamos a v e r si podemos este, conversar los últimos cinco minutos con Pablo. Frecuencia abierta.